Hola, mi nombre es Rodrigo Cárdenas, soy el autor de la versión de Doña Rosita y el Don Juan y también el director. Esta obra se presenta los domingos a las 19 horas en el Teatro Pairó, excepto este domingo 11 de agosto que hay elecciones generales. La obra es una versión entremezclada de Doña Rosita la soltera de Federico García Lorca y el Don Juan de Molière. Esta fusión aparentemente arbitraria tiene bastante que ver porque a Federico García Lorca le gustaba mucho el Don Juan, digamos era como su personaje predilecto, no tanto el de Molière sino el de Zorrilla, pero a mí me interesó más plasmar el de Molière porque entraba mejor como en el tipo de energía para la comedia de García Lorca que bueno, una comedia. Él quiso escribir una comedia donde Rosita era soltera y terminó siendo una trágica ¿no? La obra, bueno, cuenta sobre una mujer que espera a su prometido durante toda la vida y el prometido en este caso anda por cualquier lado dejando tendales de amor y bueno, y hay un castigo, diría, para los dos. Uno por esperar tanto, otro por tan poco, por tan vacío de contenido y demás. La obra además, digamos, además de haber 13, 14 personajes en escena, incluso el personaje de Federico García Lorca, hay un músico en escena, hay coreografía, se canta, hay una fusión, no es exactamente que se desarrolla en Granada la obra, sino que hay una fusión, bueno, con Molière y también hay flamenco fusión, ahí está Madrid también. Es una versión, digamos, y estamos muy contentos y vamos, insisto, los domingos a las 19 horas en el Teatro Pairó. Bueno, muy bueno el programa, muchas gracias.